...acompañando desde Nación de, de qué de qué población se empieza a vacunar. Priorizamos en, el, en la provincia todo lo que es el sistema de salud. Nos falta muy poquito, salud pública y privada, ¿no? Nos faltarán alrededor de 1.500 personas más o menos en toda la provincia. Después seguimos con el tema de los mayores de 70 años... ...con las primeras 5.000 dosis que nos llegaron... ...después por disposición del Ministerio de Salud... ...y de Educación de Nación... ...se siguió con un grupo... ...se produjo un grupo de docentes... ...y se mandaron las vacunas... ...específicamente para ese grupo de docentes... ...que en la provincia son 8.800... ...estamos alrededor de 5.500 ya vacunados... ...todas las cifras de toda la provincia... ...empezamos... Como esas no son para mayores de 60, no podemos ir vacunando a los mayores de 60, empezamos a vacunar cuatro, alrededor de 4.000 policías, tanto de policía como de servicio penitenciario. Nos faltan todo esto de la provincia también, las fuerzas federales todavía no la pudimos empezar a vacunar. Y ahora empezamos de nuevo con una, con una, no tengo la cantidad, son alrededor de 14.000 Sputniks que nos llegaron, primera dosis. Este, que ya distribuimos la mitad y esta semana se empieza de nuevo a, a vacunar los mayores de 70 sí o sí lo vamos haciendo toda la vez porque a medida que nos van llegando las vacunas, lo vamos haciendo así que bien, en la medida que nos llegan las vacunas en los grupos priorizados, estamos vacunando Segunda dosis de la Sputnik ya la semana que viene, ¿no es cierto? Del 26 había dado los turnos para mayores de 70 No No, no, no ese dato no lo tengo no, no, Discúlpeme, no, porque aparte En todos los lugares de la provincia fue distinto, se vacunó antes, después... No, discúlpeme eso no lo sé. Está bien, bueno, pero entonces... Pero acuérdense que es un mínimo, ¿eh? 21 días y después tiene un una ventana para poder vacunar, uh -huh. por si no llegan las vacunas. Está bien, pero entonces esta semana se vuelve o se retoman eh, adultos mayores de 70. Sí, a partir del día de ayer, en viernes particularmente, ya se empezó a llamar a los adultos mayores de 70. Uh -huh. ¿Y eh, se busca solamente mayores de 70 o algunos también eh, menores de 70 que tienen grupos o están dentro de los no, grupos? No, de... todavía no. Ahora ahora mayores de 70. Nosotros la estrategia la hacemos y en esto estamos de acuerdo con Nación, en la medida, como le decía recién, en la medida que nos llegamos. Ahora estamos aprovechando mayores de 70%.